En general se hizo eh, públicamente una, eh, un, un recuerdo de, eh, el, no el primer caso de femicidio, pero uno de los primeros casos donde se dio a, con, a conocer la problemática, no se discutió lo que pasaba este, entre Mene Misad y, y la intervención en la provincia, etcétera Ahora, hay quienes abordaron el tema diciendo, bueno, el tema, el caso María Soledad Morales, en realidad fue una pantalla sobre la pista de aterrizaje que había en Catamarca, ¿qué recordás a 30 años de aquel caso, Ricardo? Mirá, este, digamos, yo no soy de la opinión de que el impacto de un caso en realidad este está en apuntalado o instalado por fuerzas oscuras para tapar otros no en el caso maría soledad en particular fue este, un hecho eh, bastante emblemático muy emblemático en la historia policial argentina este puesto que este, si bien eh, dos años antes o tres años antes el asesinato de Alicia Muniz en manos uh -huh. de Carlos Monzón de alguna manera comenzó a eh, instalar la perspectiva de género en este en este tipo de homicidios, eh, digamos, eh, emergiendo del mismo la figura del femicidio, el caso María Soledad Morales... Fue de algún modo la continuidad de ello uh -huh. con el agravante o con el agregado de que además puso al descubierto este el tema de los hijos del poder y del poder mismo en este una provincia este bastante feudal no en ese sentido fíjate vos que ese crimen este puso al descubierto Eh, las cendijas de, de, de cómo funcionaba el poder en esas provincias este con una dinámica, con dinámicas algo feudales ¿no? Este, desde luego que eh, eh, digamos, todas estas cosas y toda esta visualización eh, no evitó de que el el, el los femicidios fueran un fenómeno que ahora monopoln yo diría este el total de eh, los homicidios de los crímenes de los asesinatos que se cometen en este país ¿no? uh -huh, claro ricardo un gusto como siempre hablar contigo aquí en, en la gráfica gracias no le mando una abrazo Así Ricardo Lagerndorfer charlando con nosotros aquí en la radio, me parece muy interesante y un ángulo que quizás no habíamos vertido. Uh -huh. eh, claro, uno que piensa, "Eh, Bernie es como ellos." No. Claro. Hay una característica central que hay que entender. Las fuerzas armadas, los militares de carrera de profesión tienen, un, y lo voy a decir así sin este problema, desprecio por la fuerza de seguridad, eh, hasta, si querés usar unas palabras feas, de, de piel. Uh -huh. Hay un desprecio de las fuerzas armadas por, por, por la formación, por la conducta de la fuerza de seguridad, pero que hasta en la dictadura donde todos estaban en contra del mismo enemigo lo vimos. Claro. Claro. Se han eh, esas diferencias. Y esas y, Bern, y esto y, y Berni es militar, no es policía. Uh -huh. Tiene formación de, de, como médico, digamos pero viene de, eh, el, el, de su espíritu castrense, digamos de la milicia, no de las fuerzas de seguridad. Y aquí hay un dato central, porque eh, la formación, la conducta, eh, si querés, el espíritu de alguna manera u otra de las fuerzas armadas no es el mismo que el de las fuerzas de seguridad, Y, para, este, y, y hay una tirria muy fuerte y hubo internas fortísimas entre entre una y otra, digamos. Eh, no los une el hecho de llevar armas, no los une el hecho de llevar armas y que uno uh -huh. los asocia a todos como milicos, digamos. Y que hay que hacer una, una valoración muy distinta de lo que hace y lo que representa cada una de, de, de estos espacios. Uh -huh. Así que es otro dato para aportar. Un enfoque diferente que aporta, ¿no? Uh -huh. eh, alguien que conoce eh, tanto y, el Y, y bueno, y me, me quedo con... con Esto que decía Regendorfer, no sé si es el tipo indicado No no termino de compartir esa visión Pero viniendo de, de Ricardo Regendorfer Es también un enfoque a destacar 11.35 de la mañana Inicio de espacio publicitario FM 89.3 Radiográfica Radiográfica CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo Integrada por profesionales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 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad Radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales.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 en buenosaires.gov.ar barra unidades febriles Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Está Marcos Maldonado en la operación técnica En la producción ¿Cómo le está llevando Leida Vitar? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿a quién andamos? ¿Cómo, le va la, eh, ¿cómo, ¿Cómo está su tratamiento odontológico? Mi tratamiento odontológico, mira no quiero ni hablar porque estoy pensando en la plata que voy a gastar ah, esta tarde. ¿vio? Y no no, no, no, no, me hace mal, me hace mal, la verdad. Bueno, a mí ya me dolió, ya lo terminé, ya terminé de pagarlo. Igual lo mío es un control con algunos arreglos y no es algo muy, lo, lo tuyo fue tremendo. Fue tremendo, me sacudieron. ¿Vos te dejaste, no eh, sé? Pero no sé qué pasó, porque, o sea... Eh, hay quienes me dicen eh, Que determinadas características de, Del pH de la saliva No sé qué cosa eh, son Tienden a propender A las caries Eso es cierto, también me lo este, dijeron a mí Porque yo digamos cuando tuve una dos caries Bueno, che, tipo, esto va en serio Entonces me empecé a cuidar más, mucho uh -huh. tipo, Ponerle, no es que no me cuida Pero le di más bola todavía eh, Y seguían apareciendo Y yo decía, pero ¿qué pasa acá? Y me terminó saliendo un montón Así que cuídense. ¿Pero sos de consumir mucho azúcar? Más o menos. Bueno, porque, por ejemplo, en mi caso me la paso tomando gaseosa, que sabemos que es uh -huh. malísimo para la, para los dientes y la salud bucal, y no tengo caries. Bueno, por no usted, le envidio, le envidio mucho. No, pero es una cuestión de saliva. A mí también me lo dijo mi, eh, mi odontóloga. Eh, así que, bueno, aprovecho ya hago abuso de, de la ingesta de azúcar. Ah, bueno, entonces. usted que puede. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participa de espectaculares sorteos semanales. 11.40 de la mañana. Le mandamos un abrazo grande a la gente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que estuvo cumpliendo años este en estos días. Así que a toda su comunidad, un feliz cumpleaños. Y tenemos un hombre eh, de la Facultad de Ciencias Sociales, secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo, hombre de la corriente de abogados laboralistas Norberto Centeno y un amigo de la casa, Luis Roa. Eh, Luis, ¿cómo estás? Lautaro, Leila, te saludamos tarde reglaila como están por días muy bien este has escrito en, en radio gráfica eh, sobre el modelo sindical argentino eh, a partir de algo que charlábamos el otro día eh, un fallo de la corte suprema de justicia que eh, fue bien visto digamos por por la confederación general del trabajo y en general por los sindicatos puesto que reafirma la Eh, representatividad mayoritaria en las en las discusiones paritarias para orientarnos un poco, eh, ¿cómo venía la mano? ¿de dónde surge este fallo de la Corte Suprema? Mira hay una discusión que surge en la propia Corte, la Corte de la década pasada, que tenía mucho más prestigio que la actual hay una serie de fallos, AT1, AT2 eh, incluso un fallo que se llama Rossi donde se discutía se discutían algunos aspectos del modelo sindical sí uh -huh. en ese sentido entre las organizaciones más representativas que son las que tienen personal gremial y organizaciones que no son las más representativas las que tienen simple inscripción lo que decía la corte que esos sindicatos en algunas circunstancias tenían derecho a elegir sus propios afiliados tenían derecho a entablar eh, discusiones o tratativas conocen con el sector empleador etcétera etcétera bien ahora en este caso concreto, lo que se plantea es expresamente si un sindicato simplemente inscripto puede negociar un convenio colectivo de trabajo. Y aunque parezca todo lo mismo, no es lo mismo. A ver, uh -huh. explico. La Corte Suprema de Justicia, eh, en la década pasada y aún en esta, en pronunciamientos anteriores, había dicho que los sindicatos más representativos podían tener eh, derechos exclusivos que no podían ir más allá de la negociación colectiva. Con lo cual ya había ratificado que un sindicato más representativo, aún la posición más liberal asumida por la Corte en años anteriores, aún en esa posición ya había dicho que los sindicatos más representativos podían de modo exclusivo negociar colectivamente. Con lo cual, este espacio no viene a decir algo nuevo, no viene a decir nada nuevo. Lo que pasa es que viene a dar un poco de seguridad con respecto a los sindicatos que sí tienen una mirada más vinculada con el denominado modelo sindical argentino. Que eso sí merece una vuelta de tuerca y me parece que, que se lo defiende poco. O al menos desde la... vos hablabas de la Facultad de Ciencias Sociales, al menos desde la universidad, desde la academia, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Que creo que hay que dar una vuelta de tuerca y hay que pensar y repensarlo porque tiene que ver con las formas propias de construcción que tienen los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones. Uh -huh. Claro. Eh, una realidad que a veces se, se desconoce, digamos, eh, que... Me atrevo a decir incluso mayoritariamente se desconoce y a veces se intenta desconocer por parte de de incluso de la política de, de del movimiento nacional de las condiciones de organización de del movimiento obrero eh tiene que ver con esto con eh, asociar la representatividad y la mayoría. Eh, a veces, ah, bueno, un fallo para los gordos, o, o, o tratar de encasillar a los grandes sindicatos con la burocracia sindical. Y hay algo muchísimo más complejo detrás, que incluso eh, es lo que, obviamente, originó el peronismo, del movimentismo dentro de la organización. Sí, sí yo te diría incluso que este, en, en términos, así si, si ideologizamos la cuestión, hasta te diría que es que toma algunos aspectos de, de la doctrina más liberal, Uh -huh. eh claro por qué porque lo que toma la corte para resolver este caso es eh la, la, la propia opinión de la organización internacional de trabajo bueno di y, y acordemos que en la OIT no está ni el Che Guevara, ni Fidel Castro ni camino sin fuegos.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 Carlos de Feo, eh, grande figura de la CTA de, de los trabajadores, han dicho que eh, o han manifestado su intención de volver a la matriz del Movimiento Obrero, que es una central única.